Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. o u r r Sanelli está desesperado porque nuestro productor Santiago Can ha diseñado una remera con su cara y distintas frases que él dice. Y ahora quiere que esa remera sea real, que hagamos un yablón, como le dicen, un molde y podamos sacar una serie de remeras de Sanelli. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va bien? Me, me va bien con un poco de. De dolor de garganta. Ah, yo estoy con un poco de mocos. Uy, bueno, sí, eso. No, no, es un tema. Eso es un tema aparte. Podemos dedicar un programa especial. Es la época, ¿no? Sí, pero sí, es la época. Es la época y es el perro. ¿El perro? ¿Qué tiene que ver? Sí, porque yo me duermo y me distraigo y él se viene a dormir conmigo y se me pone en la cara. Ajá. Y a mí me parece que los pelos de perro, respirar eso debe hacer mal. Seguramente. Sí, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, leí una, una, una cosa que salió en. En Facebook,、sí. eh, sobre í s el, el amor y los perros. Ajá. Y cómo demuestran amor. Y todos lo o o que t d los, los cinco cosas que ahí demuestran amor las hace mi perro. ¿Cuáles son? Este Mirarte a los ojos, por ejemplo. Ajá. Es una forma que tienen de abrazarte. ¡Qué lindo! Después, Este、eh, apoyarse en vos. Cuando vos estás así parado, qué sé yo, el perro viene y se te apoya un poco y se te queda apoyado, es que te está demostrando cariño. Un poco en la pierna, sí. Por ejemplo. Ok.、Eh, después, este, cuando termina de comer, porque lo, lo, lo, el, la principal preocupación de un perro, de, de un perro y de varias personas de mi familia,、Justo、es la、ladró. comida. ¿Cuál es? La comida. La comida. Y sí. Y, este, y el, la segunda preocupación es otra. ¿no? Pero es, por ejemplo, termina de comer y viene y. Y se queda al lado de uno y se acurruca, eso es la segunda preocupación. O sea que uno, después de la comida, viene uno. Y lo otro es ir al baño, ¿no? Lo otro, sí, no sé qué más hace, pero no me acuerdo. Pero en r a todas cosas, así que, bueno, en una época como esta. Los lo perros, me, me estoy refugiando en el amor de los perros, Dios mío. Lo veo, Dios lo Dios mío, ¿qué me está pasando? Veo que, que dijo una época como, y esta entró todo el universo. Sí, Dios mío, Dios mío, qué desastre. Qué difícil. Usted está en la rural ahora, ¿no? Está negociando. Sí, sí, sí, pero porque yo soy maestro rural, doy clases ahí enfrente de Plaza Italia. Ah, me imagino,、sí. claro, claro. Salel, i volvamos al tema del perro, porque es importante hoy refugiarse en los afectos, ¿no? Hoy es, es importante refugiarse en los afectos, <ríe> tal cual.、Eh, ¿Usted tiene una rutina con su perro de sacarlo a determinadas horas? No tenemos, no, no hay una rutina de esas rutinas que, que el perro sabe. Pero lo que sí el perro. Ah, otra cosa muy interesante. El perro sabe cuando uno lo va a sacar.、Ajá. Incluso, por ejemplo, me pongo las zapatillas y yo no termino de entender cómo lo detecta. No entiendo, no lo entiendo. Es una intuición perruna, evidentemente, que yo no, no capto. Pero, por ejemplo, yo me pongo las zapatillas para irme、uh -huh. y él me mira. Ahora, ¿me pongo las zapatillas para llevarlo a la plaza? Y se vuelve loco. ¿Cómo sabe? ¿Y cómo? Porque,、eh, a ver, no es que yo tenga una marca distinta que dice que se llama Voy a la Plaza. No, claro. ¿Y cómo sabe? <ríe> no lo sé. Puede ser por la hora, que más o menos es siempre la no, misma, ¿no? No, justamente porque、eh, esta es una casa sin horario. Ok, perfecto. Salvo algunas veces por semana, pero en realidad hay pocos horarios. Ajá. Bueno, hay horarios, lo, lo que no son horarios para algo. No sé, bueno, pero intuye entonces cuando es paseo con él y cuando es paseo sin él. Exacto,、uh -huh. exacto. Por ejemplo, bueno, y la cuestión que. Una pregunta. Sí. ¿Está Sí. Obama, no? Ah, claro, sí, sí, sí, llegó Obama acá. Este, ya no, llegó. Por eso estamos hablando de perros, ¿no?、Que、por eso hablamos de perros, pero ¿será posible? O sea que hoy no se va a poder cruzar. Este, la, va, está todo cortado. Yo espero、eso? que apliquen el protocolo, ¿no? Por tanto corte que están haciendo. ¿Lo aplicarán? No, no creo. No se derogó finalmente. Contra los propios policías que están ahí haciendo los cortes para vallar toda la zona. Pero está todo. Yo, yo no sé cómo voy a pasar de un lado a otro. No, yo quiero llegar a mi trabajo.、Escúcheme. Pero me hace acordar al tercer hombre.、Esto. No me dejan llegar al trabajo, Sanelli. Ese es el problema. ¿Eh? La gente quiere ir a trabajar y no la dejan ir a trabajar. Se da cuenta, así son las fuerzas de seguridad. Es tremendo. Sí, es、horrible. tremendo. Esto es un, es un atentado contra la libertad, pero serio. ¿no? Sí, sí, ¿Viene, sí. viene Obama, el, el, el dueño de la libertad.、Sí. Porque el tipo, ¿no? Compró, compró la marca. Ahora, qué bien, ¿no? Como recién lo charlábamos hace un rato con Carlos Aznar, e s acá, y esta cosa de. e、eh, se sabe.、Eh. ¿Cómo Sí, í han logrado esta cosa de líderes malos pero limpios, ¿no? Como esta cosa de que no parecen. No, totalmente. Totalmente. Obama casi hasta que te cae un poco bien, es fuerte lo que pasa. Y Obama, Obama te cae un poco bien hasta que uno ve las consecuencias de, de, de, del, del macanudo. Claro. Pero vio por qué la palabra macanudo al final es un problema. No vamos a entrar en quién la usa ni quién no la usa. e h no, no, no, no no es el momento de criticar a Linnears. <risa> pero p esa r o e palabra vio que los macanudos hay que tener un cuidado con los macanudos. Porque macanudo, ¿qué, qué escondes, Aneli? Y macanudo esconde que te dan el premio de la paz y vos, donde se dieron vuelta los tipos que te dieron el premio de la paz, le tiras una granada. Mm. Mm. o y ya s e cortó? No, no, no,、ah. estoy pensando con usted. No, no, porque pasan esas cosas, ¿vio? El, el tipo le dieron ese. Bueno, no importa, no me quiero. Lo que sí, yo le voy a decir una cosa. A mí, este. El, el, el, el, tanta indignación, ya lo dije, a mí me, me, me, me resulta un poco inquietante. Yo mismo, ¿eh? No, yo participo, no me excluyo del asunto, o ¿eh? Obvio. Porque si no, parece como que yo miro desde otro lugar. No, no, no, yo también estoy acá. Y Muchas veces indignado, ¿eh? mm. muchas veces no, yo le diría que desde hace mucho tiempo, casi siempre, es un problema serio. Sí. Pero si hay algo que me parece que es un exceso, es el. El, la indignación por las banderas de Estados Unidos en, el, en, en, en las calles. ¿Por qué me parece un exceso indignarse、Porque、por eso? Porque cuando vino el Papa había banderas del Vaticano. ¿Qué、sí. van a poner? La bandera de Nueva Chicago. Bueno, pero. ¿Eh? <risa> el mismo que se indignó con la bandera del Vaticano puede estar indignado ahora también con la bandera de Estados Unidos. Sí, ¿Suen... pero cuando viene, cuando viene el, el presidente de Ecuador, pone la bandera de Ecuador. Y cuando viene el presidente de Venezuela, pone la de Venezuela. Y cuando viene el de México o el de Bélgica, no s é Quiénes son esos、sí. tipos, pone la bandera del país que te visita. ¿A usted le parece que entonces lo protocolar no sería para indignarse? Me parece que lo protocolar es algo que es protocolar, está escrito, hay como un manual del protocolo, creo que se llama.、Ajá. Que es este. El manual del protocolo debe ser un plomo. Horrible. Me encantaría leer el manual del protocolo. Bueno, creo que de hecho hay una secretaría, ¿no? La secretaría del protocolo. Entonces estudia eso. Qué bueno. Es una carrera, eh, eh, no sé si universitaria, pero que tiene un posgrado seguro. El posgrado del conde c h i k o f f Y porque si no, este... pero me parece a mí, porque yo, por ejemplo, creo que、eh, la, la fecha es el problema también.、Mm. ¿No? Porque、la e p o n g a b a n d e r a s norteamericanas en una fecha tan sensible bueno, como e hoy. Bueno, claro, claro. Eso es la, esa es la provocación. Es pero... una provocación, eso no hacía falta. Pero bueno, lo que pasa es que si el tipo viene, no, no sé si se pueden no poner banderas. Porque viene viene un tipo y no le pones la bandera, lo primero va a decir, che, me invitan y no p o n e n la bandera. Pero vio que la corrida, Sanelli, ahora viene por el lado de. ¿Pero qué vos te crees el dueño de los derechos humanos? Que vos solo podés decir que son los derechos humanos. Sí, bueno, la misma discusión, lo mismo que decía Beatriz Arlo. Claro. ¿Eh? Sí. Y bueno, no, no, nadie es el dueño de eso. ¿Quién ganó al final entonces, eh? Eh, eh qué sé yo. Yo, igual,、eh, digamos, hay muchas cosas que son muy dolorosas, que son、eh, más que indignantes, que, que a uno lo ponen en una situación de tristeza complicada.、Mm. Porque、eh, no, no, no te agarra una melancolía que te, que te metes en la cama y te medican. Te agarra una especie de tristeza que te corroe el alma. Sí.、Mm. Pero lo de las banderas, no, no me parece a mí que sea como justo eso, las banderas, porque me, justo viene el presidente de ese país、uh -huh. y pone las banderas de ese país. Lo que pasa es que justo en esta fecha, ir a la plaza y tener que ver las banderas, y ahora desclasifican, y cuando desclasifiquen, ¿con qué cara viene el tipo a decir que van a desclasificar? Si uno más o menos sabe las cosas que pasaron, las cosas que hicieron. La participación de, de los que compraron el,、no、sé, la franquicia, n o porque la libertad debe ser una franquicia que o sea, la, la inventaron los franceses y la compraron los norteamericanos. <ríe> sí. ¿Eh? La libertad es una franquicia, me gusta. ¿eh? Y la libertad es una franquicia porque antes la tenían los, los franceses para ellos mismos、sí. y después ahora la tienen los norteamericanos ni siquiera para ellos mismos. Ya se está haciendo el yablón. e h La libertad es franquicia. Pero hay algo de eso. Sí, sí, aparte de esta cosa de la desclasificación de los archivos, ¿no? Usted se imagina Saneli y viene un tipo y lo dejan en el mostrador, che, acá le dejo lo que encontramos, ¿eh? De lo que hicimos en la dictadura. Lo van leyendo cuando quieren. Pero es, es este, o sea, después de desclasificar eso, el tipo tiene que devolver el premio Nobel de la Paz, porque finalmente es el representante, ¿no?、Mm. Sí, sí. Y tiene que hacer otra gira pidiendo disculpas. No estaría mal eso, ¿eh? Una gira pidiendo disculpas. Yo no digo que l e haga punta de pistola, porque ¿quién le pone la pistola a Obama? Bueno, usted lo conoce a Juan Domingo Perdón, ¿no? Sí, Juan Domingo Perdón. Bueno, y ¿Sí? puede, puede llegar a ganar elecciones Juan Domingo Perdón. Y sí, sí, sí. Ahora, bueno, qué sé yo, es, es un momento. ¡Guau! Momento...、Wow, ¡Qué bárbaro! ¿Ha logrado, además de hablar conmigo sobre su perro, ¿no? ¿Ha logrado hablar de otra cosa en este tiempo que, que también le haya quitado un poco.? Este、Mire,、vicio. yo estoy decepcionado de mí. Ah, qué bien. Yo estoy decepcionado de mí y muchas veces estoy decepcionado de mí. ¿En qué se decepcionó? Porque, bueno, porque la impotencia que uno siente también, final,、eh, al final, este, iba a decir finalmente, pero como pega consciente ya parece que soy este Federico García Lorca. Sí. Entonces digo, la, la impotencia que uno tiene frente a un montón de cosas y no saber bien qué hacer y estar harto de. Enojarme, de que se me inyecten los ojos, de, de hablar con gente a la que uno le tiene cariño y hablarle como si fueran, no sé, este, el enemigo, como si, no sé, pero en realidad miro como una especie de pluscuán perfecto, porque no estoy mirando a nadie específicamente, y lo que me pasa es que empieza como una especie de erupción constante de bronca y de cosas y qué sé yo. Y, y, y no es bueno eso. No. No es bueno. Incluso le digo más: esta es una época que ni siquiera me sirven de ejemplo todos esos que me dicen en las peores épocas de la humanidad, del siglo XX, ppp, se crearon las mejores obras. Bueno, no me consuelo yo con eso. No, yo tampoco. A mí me pasa algo parecido, San i e o Yo ya no me consuelo. ¿Qué digo? Bueno, ok. Vivimos en este país. Pasan las cosas que pasan. Casi todas, el 90% hasta ahora. Pongamos, horripilantes.、Sí. Y entonces yo escribo la mejor poesía del mundo. Bueno, no. No, no, no, si no puedo terminar de leer un libro.、Mm. Ayer me quedé mirando una película y, y en la tele, porque yo no tengo todas esas marcas que pasan películas, no tengo eso. Pero aparte.、No、estoy llorando, ¿eh? pero no lo tengo porque no me ocupo de tener eso. Netflix, dice usted, pero escúcheme una cosa, Saneli. ¿Cómo se llama? Netflix, ¿no? Ne Netflix, sí, no me acordaba el nombre. ¿Y si pasara qué es la pregunta? Porque supongamos que usted sí puede escribir una poesía. No, sí, ojalá. Y que está buena esa poesía. ¿Y si pasa qué? Ante esta situación. Digo, tampoco me parece que sea un consuelo hoy poder alcanzarnos sé, una nueva narrativa de esta época. No, a mí me parece que no, porque todavía estamos todos como muy. Mal... Fue nada. q u e n a d i e Es el siglo XXI. Martín Rodríguez o quien sea. Yo, Martín Rodríguez es uno que a mí me gusta mucho lo que escribe. Sí. Siempre lo nombro.、Uh -huh. ¿Puedo hacer una especie de chivo? Sí. Que hay una, porque no, no, no, no ganan plata, creo. Pero hay una revista que se llama Panamá. Sí, muy buena. Ah, perfecto. Y ahí Martín Rodríguez de vez en cuando escribe algunas cosas. Y me da la impresión de que es uno entre muchos otros que yo probablemente desconozca. Que. Que se atreven a pensar.、Uh -huh. A mí lo que me da la impresión es que todo el lío que se está armando, e, e, e insisto, yo formo parte de ese asunto, ¿eh? uh -huh. no estoy pudiendo pensar. No sé qué pensar. Y lo único que me da es bronca. Y la bronca no. ¿Qué, qué, ¿Qué soy? ¿Miguel Cantilo? ¿Qué hago? ¿Me levanto y empiezo a cantar canciones de, de, de, de quién? Llegó la hora de la canción cantar de protesta. A Violeta Parra, que es、sí. una cosa de otro planeta.、Sí. Que no tiene época, no tiene tiempo. Es no, para siempre、no. y desde siempre. Y otra cosa es levantarse y cantar la marcha de la bronca. No, está claro, Saneli, está claro. Y sé que no es su estilo. Usted ya ha criticado las canciones de protesta o ha manifestado su postura al respecto. Igual,、eh, yo es la primera vez. Que estoy viviendo la situación de que se te mete mucho en casa lo que ocurre alrededor, ¿viste? Totalmente. Como que yo podía indignarme demás p e n d e j o en otras épocas, de que uno que tiene, tiene uso de razón y lee los diarios y, y preocuparte con un montón de cosas. Ahora lo que veo es que está muy metido en los cuerpos. Yo no sé si había vivido una situación así todavía. No, yo creo que no, porque además había una cosa que, que cuando yo fui muy joven, este, hubo un momento que la política me resultó. La política o lo que fuera, esa efervescencia, ¿no? Me, me resultaba atractiva. Este, y después、eh, hubo un momento que dejó de resultarme atractivo y me retiré a hacer cosas que me hicieran un poco más feliz.、Uh -huh. No lo logré. No lo logré. Pero lo intenté. Sí. Lo intenté. Ahora, el problema es que ya no tengo la edad que tenía, porque tengo otra. Y hacerme el distraído a esta altura de mi vida no es algo que me gusta. Porque digo, no, no me puedo hacer el distraído. El tema es que no sé qué hacer. Bueno, a usted no le gusta ver tampoco sus triunfos, Anelie. ¿Eh? Disculpe que lo rete, pero usted acaba de llenar un microestadio. La gente hizo m o s h Escuchando canciones en las que usted toca la guitarra y participa, y también la gente el viernes acá en No Lo Tomes a Mal hizo Mosh y c o r r i ó su nombre. Así que me parece que también usted no quiere ver los éxitos de esos no, intentos. No, Lo que pasa es que no me, quiero, no me quiero subir a eso. No me quiero subir a eso porque eso es, como muy, es, es algo de lo que uno también forma parte. Claro. Es algo de lo que, que yo también,、eh, o sea, así como la gente festeja o hace eso, yo participo del mismo asunto. Muy bien, s a n e l i t Yo quiero algo que, que, no sé, en este momento la verdad que, no sé, a mí lo de Obama y todo no es una cosa que me vuelva loco, sinceramente le digo, no es algo que me esté enfermando la cabeza. Lo de las banderas me parece, un p o c o una provocación, del mismo modo que me parece una provocación. Este, usar el, el correo central, vamos a llamarlo correo central porque ya no sé ni cómo se llama、sí. este, para hacer una fiesta o, o las declaraciones de X f u n c i o n a r i o que son muy dientes. Este, pero bueno,、eh, es un problema para mí porque subo al colectivo y digo, los miro a 8 de cada 10 personas, las miro mal. Entonces digo, pero esta gente, como, como lo, de, lo de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Ahora leía un artículo que escribió Fernando García. Se está yendo por el torbellino, Sanelli,、sí, no se、sí, deje、sí, llevar. Lo que pasa es que lo recomiendo, porque escribió una cosa hace bastante tiempo, Fernando García, que es un periodista,、mm. sobre la cuestión de Bélgica y el ISIS. Sí. Y, este, y es como premonitorio, está, está muy bien lo que Es un artículo bárbaro, corto y. Y, y, y le pone un poco de luz, de claridad al asunto. Me anoto entonces, Fernando García y el de Martín Rodríguez. Sí, están muy bien esos dos artículos. Saneli, le mando un gran abrazo. Uy, y... Ya terminamos, hoy la verdad que me agarró en un momento malo. No, no sea ningún problema, enseguida le estamos mandando la remera que dice la libertad es una franquicia. Ahora yo le digo que, que el viernes、sí. fue B, esos son los momentos en los que uno se reconcilia con la vida. Totalmente, vamos ¿Esos... a compartir. Esos y una cosita más.、Sí. El momento en que me entero que un taxista,、eh, el hijo de un taxista,、eh, se puso a buscar, a buscar, a buscar en, en, en, en internet para devolverle un bolso con cables y pedales de efecto a un guitarrista o un músico que se los olvidó en su taxi. Y el hijo. Vio una calcomanía y dijo: A ver, busquémoslo por acá, busquémoslo. Y a la noche lo llamaron por teléfono、sí. y le dijeron que tenían el bolso de él que se lo llevaban. ¿Eso lo emocionas, Anelli? Bueno, porque hay mucha más gente como ese taxista que como Obama. Hay mucha más gente buena que mala, seguro que es así. Yo no tengo ninguna prueba, pero estoy seguro que es así. Un abrazo, Sanelli. Bueno, le mando un abrazo grande. Chao, yo terminó esperanzado el tipo, o ¿no? Eh, y bueno, un poco de esperanza también. <risa> Vamos, ¿no? que me p e g u un tiro. Pintarse la cara color esperanza.、Ah, Chao, Sanelli. le digo a cualquiera que me lo pegue. Si ahora, en cualquier momento. Ponemos bueno, un bueno, tema de. p o d e m o s e favor a cualquiera. ¿Pero por qué se va el tacho así? Ponemos el tema de Diego Torres, ¿le parece? <risa> le mando un abrazo grande. Saludos a todos. Saludos, saludos. Seu g e o r g i con e l m á s Rock With You.